c h a l o m amados, les habla su hermano Jehoshua Ben Yacot de la congregación sefardí Ben Yacot. Agradezco al Eterno por la oportunidad que me da de compartir esta para allá. Agradezco al Eterno porque siempre es bueno poder conectarse con la Torah, poder ser luz, enseñar y más allá de poder enseñar realmente cada vez que. Uno se conecta para buscar una enseñanza y compartirla,、eh, es realmente de edificación para, para nuestra vida, para mi vida. b e n d e c i m o s la vida del rabino Jacob Nehmer. Gracias por la oportunidad, rabino. Y bueno, comenzaré en esta oportunidad con la paracha d a s r i a Algo complejo de pronunciarlo, pero Ya ustedes en sus manos tendrán el cómo se e s c r i b e n o Y comprobarán la pronunciación. Tazria. Tazria. Tazria en el cual se encuentra en Levítico 12.2 al 13.59. Y bueno, una para allá bastante compleja como, como todas, pero con la ayuda del Eterno y de sus herramientas que me ha permitido tener, de mi Biblia de estudio,、eh, compartiré algunas enseñanzas al respecto. En el capítulo de Tazria describe las afliciones c de la piel y revela la causa de estas afliciones. c La mayoría de l a g e n t e es cuidadosa con lo que entra en la boca. Pero, ¿cuántos son cuidadosos acerca de lo que sale de la boca? Lo que decimos puede ser tan negativo y destructivo como la mala comida, que como lo es para nuestro cuerpo. En arameo, la palabra lepra tazra se correlaciona con la negatividad verbal, como el habla malicioso en la shonhara. Pero la negatividad en el habla no se limita a lo que decimos como tal. También puede relacionarse con lo que no decimos, lo que escuchamos, inclusive con lo que no escuchamos o lo que no hacemos los locos. El hecho es que la mayoría del tiempo hablamos, hablamos, pero no escuchamos a, de, a lo que los demás e s t á n diciendo. Así como el castigo es aplicado al hombre por hablar maliciosamente, así castigado debido a que pudo haber pronunciado una buena palabra y no lo hizo. Veamos un ejemplo. Una vez un rabino fue invitado a dar un sermón antes de la lectura de la Torah en el templo. Sin embargo, él estaba muy cansado y sentía que no tenía la fuerza para cumplir. Aún así, no quería decepcionar a las personas que lo habían invitado. Así que dijo a la congregación, he dado muchos sermones durante años, pero en esta oportunidad me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir. La importancia de escuchar a los demás es algo que las personas en un nivel espiritual elevado deben alcanzar, deben mantener. i n d i f e r e n t e m e n t e de que la gente tenga la razón o no, tenemos la responsabilidad de escucharlos. Si no cumplimos con esta responsabilidad, ¿cómo podemos esperar que los demás nos escuchen? Había un gran sabio que al final de sus días estaba tan enfermo y débil que、no、podía sino susurrar.、No、obstante, él seguía instruyendo a sus alumnos, los cuales se sentaban muy cerca para escucharlo. Un rabino de la localidad fue susurrando, durante sus estudiantes escucharlo. obstante, se sentaban cerca de observar este hecho. Vio al gran maestro susurrando, a veces no sino No rabino gran inclinados podía los localidad Vio horas, o para para a la a al a a él y No lo entiendo, le dijo el rabino a uno de los estudiantes. En mi templo, si hablo más de 30 minutos, quieren bajarme del púlpito. Ustedes no solo escuchan al maestro durante muchas horas, sino lo escuchan a pesar del hecho de que apenas pueden hablar. Escuchamos atentamente y durante mucho tiempo le contestó el alumno, porque sabemos que si uno de nosotros tuviese que hablar con nuestro maestro y tuviésemos que susurrar, él se inclinaría para escucharnos. Lo que tenemos que decir por el tiempo que fuera necesario. Si queremos alcanzar un nivel desde el cual podemos enseñarle a otras personas, también debemos alcanzar el nivel en el cual escuchemos atentamente a los demás. Para ser protegidos de la lepra espiritual, debemos aprender a escuchar y no solamente a hablar. Salman Chazar era miembro de la Crescet Asamblea Legislativa de Israel. Antes de que se convirtiera en presidente de Israel, un día viajó de Jerusalén a Tel Aviv para reunirse con Rab Ashla cuando Salman Shazar llegó. Rab Ashla le preguntó, ¿y q u é hay de nuevo en la Knesset? Shazar contestó, Perdóneme, pero no vino a escuchar lo que yo tengo que decir. Me habría podido quedar en Jerusalén para eso. Vino a escuchar solamente lo que usted tiene que decir. Sin embargo, tampoco. Basta con solo escuchar. Aprendemos de Job que hay momentos en los que debemos hablar y decir lo que tenemos que decir. Junto a b a l á n y y i t r o Job era uno de los consejeros de f a r a ó n durante la época de Moche. Cuando el faraón le preguntó qué debía hacer con los hijos de Israel, b i l á n recordó, recomendó, que que que porque que que fuesen asesinados. Y Tro se puso, se opuso y se fue ocurrió su fue su asesinados se se el joven, y el joven Job permaneció、callado. está escrito que todo lo que ocurrió a Job más adelante en su vida fue porque、no、dijo lo que tenía que decir en defensa de su gente más no a Miriam callado a vida dijo todo Tro Job lo Job lo y y y Con frecuencia no es lo que decimos sino lo que escuchamos, lo que siembra la semilla de la negatividad. Está escrito en la Biblia, No aborrecerás a tu hermano en el corazón. No dice no aborrecerás. También añade en tu corazón. Si tenemos odio en nuestro corazón, el daño está hecho indiferentemente de que hayamos hablado o nos hayamos quedado en silencio. Por tanto, cuando llega el momento de hablar, no debemos quedarnos callados. Por supuesto, esto no quiere decir Que debemos ser reactivos y soltar lo primero que se nos viene a la mente. Si estamos molestos, por ejemplo, es importante dejar que pase un poco el tiempo antes de reaccionar. Cuando finalmente hablamos, no s o l o habremos liberado nuestro dolor personal, sino más importante aún, somos capaces de revelar la luz del Creador. De este modo podemos ser como el Creador, podemos ser la causa en vez del efecto. Y evitar acciones que provienen desde el marco mental a r c o m r e a c t i v o La conexión de nuestro c r e a d o r con nosotros nunca cambia debido a la forma en que actuamos. Todo lo que nos ocurre es solo para ayudarnos en nuestro camino espiritual. Tal vez n e c e s i t e m o s algunas sacudidas para alcanzar la realización, pero todo lo que el c r e a d o r hace proviene de una intención de ayudarnos y de mejorar las cosas para nosotros. Está escrito que si una persona aparentaba tener lepra, tenía que acudir al c o h e n h a g a d o l Pero por qué la Biblia no indica sencillamente los síntomas para diagnosticar la lepra, en lugar de decir que la persona debía ir al sacerdote? En cambio, si queremos conocer algún otro tema de la Torah, ahí está la respuesta. Ella misma la da, uno se puede autodiagnosticar, pero en el caso de la lepra, uno debe ir a un tercero. al Sumo sacerdote, y p o r q u é es diferente con la lepra, en respuesta a esto, tenemos que la Guemara enseña que nosotros no podemos ver nuestras propias aflicciones, sino solamente las aflicciones de las demás personas. Es por ello que debemos consultar al sumo sacerdote acerca de la lepra. Si nosotros mismos tenemos que decidir si somos puros o no, realmente nosotros nos vamos a favorecer en el juicio. Sin duda alguna, este principio aplica a muchas más cosas que la lepra. Siempre vemos que está mal q u en e los demás. Vemos sus defectos, vemos lo que está mal en ellos. Pero no sólo, pero no lo que está mal en nosotros. El Magid de Metzrich Rabdorfer enseña que cualquier característica que, que observamos en los demás, en realidad está presente en nosotros. Es por ello que cuando el c r e a d o r nos muestra el problema de alguien, no es para que lo señalemos, le señalemos sus fallas, es para que nosotros veamos cuál problema tenemos nosotros. Incluso si entendemos por qué debemos acudir a otra persona para saber qué está mal en nosotros, por qué la persona debe ser un cohen, qué cualidades posee un sacerdote que no tiene, que no tienen los demás. Una historia de Yehuda responde esta pregunta de una manera hermosa. Había una vez una princesa que adornaba,、eh, adoraba en gran manera a la sabiduría del rabino Yehuda, a pesar del hecho de que él tenía una terrible joroba. Un día la princesa le preguntó, ¿por qué el creador dio tanta sabiduría a una vasija tan fea? El r a b Yehuda c o n t e s t ó con la pregunta, ¿Dónde guarda el vino tu padre? En una botella de arcilla, contestó. La gente pobre también guarda su vino en una botella de arcilla, dijo Raf Yehuda. Pero tu padre tiene todo lo que, el dinero del mundo. ¿Por qué no guarda su vino en botellas de oro? La princesa fue a casa y le dijo a su siervo s s que almacenaran el vino del rey en botellas de oro. Después de cierto tiempo, cuando sirvieron el vino en una cena de estado, estaba dañado. El rey estaba furioso y quería saber quién había arruinado su vino. Cuando la princesa confesó, el rey preguntó: ¿No sabes que el vino siempre debe guardarse en una botella de a r c í a Lo que vemos en el exterior de una persona rara vez refleja la naturaleza interior de la persona. Esta es una enseñanza muy importante. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué un sacerdote es el único que puede ver cómo alguien es realmente? Consideremos lo siguiente. Un hombre muy versado una vez se quejó con su rabino diciendo que las personas que iban al templo en Shabbat estaban llenas de orgullo y pensaban solo en sí misma. Para su sorpresa, el rabino le dijo, tal vez tú también estés lleno de orgullo. Se dice que en el templo sagrado había una especie De s p e j o en el cual no s o l o se podía ver la persona física, sino en la espiritual. En nuestros días, dado que el templo sagrado no existe, esa función de espejo espiritual es cada una de las personas que están alrededor de nosotros. Lo que vemos en los demás, en realidad, está en nosotros. Es por ello que está escrito en la Torah que uno debe acudir a un k o h e n el k o h e n que revisaba la presencia de lepras. En la persona se revisaba a sí mismo primero. Si él no se revisaba con absoluta verdad y desprendimiento, no probará ser un honesto para los demás. En términos espirituales, el cohen representa la sefira de Jesse, benevolencia y la misericordia. ¿Qué quiere decir que el sacerdote tenía la capacidad de salir de sí mismo? Él no se concentraba en sus propias necesidades, sino que en lugar de ello estaba preocupado por las necesidades de otras personas. Era para servir las necesidades de los demás que hablaban el patriarca. La personificación misma de Jesus tenía una tienda con cuatro aberturas. Él quería que la gente pudiera llegar a Él tan fácilmente como fuera posible, y que entraran cualquier, por cualquier abertura. s o l o alguien que abandona el sentido de la autoimportancia, sus propias necesidades y sus deseos, puede ver que anda mal consigo mismo y no s o l o que anda mal con los demás. Es por ello que s o l o un c o i n puede decidir quién era puro y quién no. Tenemos un dato interesante en t a z d í a El número de versículos en este capítulo es también el valor numérico de la palabra b i n a que es una dimensión de lo no físico, donde está la luz, y es el almacén, una especie de almacén o contenedor de energía para todo lo que necesitamos y deseamos d e la vida. Hoy en día el cáncer es un azote en el cual nos aflige, De la misma manera que la lepra de aquellos tiempos. La conexión combinada está de esta lectura nos ayuda a elevarnos a una dimensión en la cual el cáncer no existe. Esta es una paracha、eh, que nos habla o está ligada directamente con el tema de la shuhara, del hablar mal, incluso como decía al principio. Ni siquiera del hablar, sino con tan solo pensar o quedarse callado. En este tiempo de la cuarentena,、eh, quizás muchos han adoptado hábitos malos. Pero es un tiempo para aprovecharlo, para corregir, de tomar esta oportunidad y cambiar esos hábitos de nuestra habla. Esos hábitos que de pronto habíamos tomado en el trabajo, en la universidad, en la calle. Tenemos un tiempo hermoso para poder rectificar, poder corregir. Y pudiese decirles que hay un, un ejercicio sencillo para el cual ir modificando esos pensamientos y esa habla. Sustituyamos. Y las palabras, aquellas que dañen a otros, principalmente a nuestra familia. Ejemplo, si tienen hijos y de pronto son intensos, no les digan fastidiosos, no les digan algo negativo, sencillamente denle gracias a Dios porque tienen un hijo intenso. Pueden colocar el sinónimo que ustedes quieran. Pero no los maldigan, no digan una palabra negativa sobre sus hijos. Es cierto que a veces están ellos luchando con su yeser hará, su inclinación al mal. Están ellos en un proceso, bien sea que sean niños o más grandes. Todo ser humano tiene ese proceso de lucha con la parte negativa, con nuestra inclinación al mal. Declaremos sobre ellos bendición, declaremos sobre ellos. Palabras bonitas, porque si seguimos afirmando palabras negativas en ellos, son palabras que, aparte de crearse como una realidad, crearse、eh, vida en ellos, crearse, internalizarse en la vida de ellos, eso nos será contado como un l a s x o n a r á como un habla mala, como un habla maligna. Y ya vemos en esta paracha las consecuencias. El Señor actúa de manera hermosa, nos da oportunidades de oro. Fíjense cómo,、eh, al h a b e r la Shonara, había una clave, algo que evidentemente el conocedor de la Torah podía tomar para corregir, que era el m o o era. e s a lo que nosotros llamamos mo en las paredes, que llamamos espiritualmente en la Biblia se llama lepra en las paredes. Pero que es esas manchas en las paredes, productos de la humedad, y que bueno, muchas veces se los,、eh, asignamos a que es un tema de, del friso, del clima, etc. Pero la Torah dice que si hay manchas en, la, en las paredes, Hay un tema de la s h u a r a en tu vida. Posteriormente, si no corregías, esas manchas pasaban a la ropa. Y si la persona no entendía el mensaje de advertencia, esa lepra pasaba al cuerpo. Entonces, revisemos, sin juicio, sin castigo, sin sentirnos mal, tenemos la oportunidad de corregir en la s h u a r a Por supuesto, en este tiempo de coronavirus te has contaminado con lo que dicen las redes sociales. Has afirmado todo lo que dicen en las redes sociales, donde maldicen a los gobernadores de los países, donde piden cada consecuencia o cada cosa mala para la vida de ellos. Y nosotros no estamos llamados a ser luz del mundo. Porque nosotros nos declaramos una palabra de vida para estos gobernantes del mundo entero y confiamos que el Eterno pueda hacer sobre ellos una buena obra. Y adicionalmente o juntamente con ese milagro de hacer la obra en ellos, estamos haciendo corrección a nuestras vidas y siendo sinceros delante del Eterno, diciéndoles que sí, hemos cometido ese error. h Espero m o cometido la Yohara, pero que aprovechamos su oportunidad, la que a p r o v este c h a m o su o o p r u oportunidad n i d d d a la su su misericordia, s u benevolencia, de poder corregir el error de e n para tiempo r a s v d a s s este p e que e r o t i sea productivo para cada uno de nuestras vidas y podamos aplicar las enseñanzas de nuestro Padre Eterno, todas esas enseñanzas que nos dice en su Torah. Shabbat Shalom.